Campamento Celestial, en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Soren. Ah, sin el Su fidelidad nunca acabará. Dios les bendiga, Dios les guarde mis amados hermanos que le habla su amigo y hermano Luis Inés para la misericordia del Señor este es su programa Dios ha sido fiel un poquito temprano, aleluya debido a un pequeño inconveniente con nuestro hermano y amigo Luis aleluya, que Dios lo bendiga de una manera sobreabundante comenzamos, aleluya presentando el programa delante de la presencia del Todopoderoso Dios de poder Dios de infinita bondad y misericordia En esta hora nos presentamos ante ti, Padre amado. Mira las vidas, Padre Santo, que nos están escuchando, Dios. Mira la palabra que vamos a traer, mira la exposición que vamos a traer, Señor. Que seas tú glorificándote de una manera especial, Dios. ...toca la vida, Señor... ...salva las almas, Señor, aleluya... ...mira los que están enfermos, Padre Santo... ...oh Señor, se tú tocando lo Señor... ...de una manera especial, Señor... ...la palabra dice, Dios... ...que por tu llaga nosotros fuimos curados... ...glorifícate de una manera especial... ...mira el pueblo de Dios, Padre Santo... ...oh Señor, que presten tu oído, su oído, Señor... ...para escuchar la palabra que tú has de traer... ...Espíritu Santo de Dios... ...sé tú glorificándote de una manera especial... ...porque aquí solamente la gloria y la honra... Es tuya, mi Señor, porque nada somos si no estamos contigo, mi Dios. Glorificate de una manera especial. Toca las vidas despejamos el ambiente, Señor. Aleluya. Deprendemos obra del diablo que venga contra nosotros, contra tu pueblo, contra los amigos que nos están escuchando, Señor. Glorificate de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amigo, le habla a su hermano Luis Inés. Aleluya. Perseveramos en la iglesia de Dios... Carismática Campamento Celestial Jehová Justicia Nuestra Es un honor, aleluya, estar nuevamente eh, por la radio Mi alma te adora a Dios eh, Con ustedes, eh, le doy gracias a la gerencia de Como Llama de Fuego a tu Atuvida.org, aleluya Que nos abrieron las puertas y nos dieron la oportunidad De llevar la palabra y ese fuego que está en nosotros, aleluya De salvar las vidas El ministerio de Dios ha sido fiel, aleluya. un ministerio de restauración, aleluya. Donde exponemos la palabra de Dios, aleluya. Y donde lo que el Espíritu Santo diga, eso se hace, aleluya. Eh, saludamos nuevamente a la radio audiencia, aleluya. Eh, reciban saludos de mi, de mi esposa Luz, eh, Luli. Está enfermita, no pudo acompañarnos, pero está con nosotros mi hijo eh, Gamaliel, aleluya. Eh... Ya mismo va a ser como el mismo que instruyó a Pablo, aleluya, Gamaliel, aleluya Está con nosotros aquí acompañándome, mi alma te adora a Dios eh, Reciban excusa, aleluya, de nuestros pastores Erna y Oscar Suren, aleluya Y Mildred Suren, eh, ya que hubo un, este un pequeño inconveniente, aleluya Y también en la iglesia, aleluya este, Acompañando a unos hermanos Que perdieron un familiar, aleluya lo, eh, Estamos con ustedes, aleluya Que Dios los fortalezca de una manera Y le dé la paz, aleluya Que ustedes se merecen, aleluya Próximamente sí estarán con nosotros Acuérdense que nuestra iglesia, aleluya eh, Están los martes con la escuela del Espíritu Santo Usted quiere aprender palabra de Dios Usted quiere un ministerio, aleluya Usted vaya a aprender la palabra de Dios Intrúyase, aleluya Vamos a comernos la, la, la vianda Aleluya Para luego salir, aleluya A lo que Dios nos ha enviado Donde la palabra dice que iremos andando y llorando Pero después vamos a venir regocijados Aleluya El sábado pasado estuvimos en Llorentorre 23 vidas, aleluya, a los pies de Cristo, aleluya. Tenemos dos vidas también acá reconciliada que todavía andamos con ellos. Más las peticiones, siempre estamos orando, rompen, rompiendo toda traba del diablo, aleluya. En Lloren Torre, 23 vidas, aleluya. Se estuvo repartiendo también comida, aleluya. Se, oraba, se oró por las personas, aleluya. Y es lo que Dios nos manda hacer, aleluya. Antes de su venida, ir y predicar el Evangelio. Posiblemente hay gente que... Eh, tiene un poco de temor para como están las circunstancias, aleluya, y se le entiende Pero yo voy a traer hoy un estudio, aleluya, que es eh, vital, aleluya, en, en esto que acabamos de hacer eh, Acabé de ver, aleluya, una un, en el periódico, aleluya, una persona en el área de Ohio Donde tuvo un paro cardíaco, o sea, dejó de respirar y el corazón dejó de latir yo como paramédico eh, la persona que estuvo aleluya, 45 minutos sin signos vitales eh, hubiera, eso ya hubiera sido declarado completamente este, muerto, pero luego de 45 minutos y escuchen bien esto, que de esto eh, ahí el, el Espíritu Santo me confirmó lo que voy a traer en esta noche, su hijo, que estaba al lado, dijo unas palabras, y quiero citarlas dijo, papi hoy no te toca morir aleluya hoy tú no mueres y en 45 minutos ese hombre se levantó volvió a respirar 6 minutos en el área clínica que la vamos a ver aquí en lo que yo voy a traer en esta noche en el área clínica 6 minutos es muerte cerebral aleluya y el hombre tuvo 45 minutos sin signos vitales cuando el hijo le dijo papi no vas a morir hoy tú no mueres mi alma te adora a Dios la palabra nos lleva aleluya a que este es un tema bien profundo que es el área de la muerte aleluya posiblemente en la este en la iglesia o en la congregación aleluya o simplemente amigo que me estás escuchando y escucha bien aleluya lo que el señor te quiere llevar en esta noche los quiere llevar posiblemente obvian un poco este tema de la muerte aleluya posiblemente por un poco de miedo pero la palabra dice que morir en Cristo es ganancia en Cristo en ganancia estuve leyendo la palabra y me llevó algo muy curioso en el libro de San Marco en el capítulo 9 versículo 44 en donde 43, donde dice, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga, o sea, hay personas, aleluya, este... Yo he ido a lugares donde obvian, aleluya, esto. Pero Jesús lo está diciendo. Ahora yo te pregunto. ¿A dónde va? Do, tú te has preguntado. Cuando tú salgas de este cuerpo, aleluya, ¿qué hay más allá? Mi alma te adora, Dios. Tú estás viviendo una vida, aleluya, Bajo tu propia, aleluya, bajo tu propio conocimiento, aleluya, bajo tu propia fuerza, bajo tus propias habilidades, aleluya, y te olvidas que en algún momento, aleluya, tú vas a partir de este mundo, quizás te han enseñado, te han enseñado, amigo, A que vivas tu vida, como dice un cantante Ricky Martin, que vivas tu vida loca, aleluya. Pero no te has puesto a analizar, aleluya, que como dice en el libro de los Salmos, el hombre es como la flor del campo. Hoy está aquí y mañana desaparece. Quizás estás pensando, aleluya, eh, que el, yo voy a gozarme la vida y no me importa. Mi alma te adora, a Dios. Pero ponte a analizar bien, aleluya. Esta es la noche. Llámanos 2460218 mensaje de texto. 2460218 o por el mensaje eh, o por el chat de comoyama de fuego a tu vida.org y acepta a Cristo, corre. Oye, mientras haya vida hay esperanza. Cuando tú partas de este mundo, aleluya por tus obras, aleluya y si no tienes a Cristo y no estás cubierto con la sangre de Jesús y no estás en el libro de la vida es la primera muerte que es la que vamos a hablar hoy porque la segunda muerte se la podemos dejar al hermano Galinde al pastor Galinde en su programa aleluya, tiempo del fin pero vamos a hablar de esta primera porque yo me he topado con muchos casos, aleluya les voy a dar un ejemplo antes de entrar en el tema Eh, una hermana en el estudio, aleluya en en el estu, eh, en, en la escuela del Espíritu Santo que todos los martes nuestra iglesia me dio un, un pequeño testimonio que ella es enfermera, eh, retirada y nos contó que ella estando en el counter una señora gritaba dentro del cuarto ustedes saben la palabra que decía no estaba diciendo este me duele no estaba diciendo enfermera o doctor la palabra que mencionaba era me quemo pero cómo va a ser me quemo si ¿Sí? esa era la palabra que decía este servidor en el área de emergencia médica de la ambulancia una señora me di, me decía que calor hace aquí y yo y dije pero el aire estaba fuerte, el frío era tremendo dentro de la ambulancia y yo mismo tocaba el aire y que era de lo que me decía, qué calor hace aquí, por qué se ríen de mí, déjenme, no me jalen, de que yo le estoy hablando hoy, por qué el Espíritu Santo me trajo esto en esta noche, aleluya quizás les han obviado, pero sí, hay un infierno y en la, y esto va a seguir porque después que salgamos el cuerpo vamos a entrar en el infierno hay un infierno y Jesús lo mencionó y lo mencionó y vamos a irnos desde el viejo testamento hasta el apocalipsis que existe un infierno, después que usted abandone el cuerpo pero es sencillo, la Biblia nos dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, nosotros no tenemos que caer ahí, pero ¿cómo, tú no, cómo yo voy a evitar eso hermano Ginés? Pues es sencillo llámanos y acepta a Cristo reconcíliate con el Señor aleluya está mi alma te adora Dios seguimos en breve los jueves a las 7 y 30 aleluya tenemos los cultos de adoración aleluya donde Dios hace como quiere los viernes tenemos los cultos de jóvenes en nuestra iglesia y si no me equivoco este viernes hay media vigilia media vigilia el viernes El domingo, Escuela Dominical desde las 9, y a las 10 seguimos el culto, aleluya. Eso es en la Iglesia de Justicia Nuestra, Campamento Celestial, aleluya, que ubica en la Parada 26 en Santurce, el, frente al Tren Urbano, donde era antes el Comité del Partido Nuevo Progresista. Es bien sencillo, quedas de frente, aleluya. Ahí los vamos a recibir con nuestros brazos abiertos. El lunes, nos eh, recuérdense, aleluya, hermano que me están escuchando, eh, clamó la Dios, aleluya, clamó la Dios allá en el Capitolio, aleluya. Eso es tremendo. y otros los años lo cubro. El año pasado estuvo tremendo. Yo imagino que este año será más todavía con el do, eh, la doble porción del Espíritu Santo. Mi alma te adora a Dios. Bueno. Luego de eso... Te tengo que contar tu testimonio, eh, este Yo eh, cogí un muchacho que recibió tres impactos de bala. Tres impactos de bala. Tres impactos de bala. Uno en el, este me recuerdo que era pecho, cuello y pierna. Cuando lo estamos transportando hacia el centro médico, el muchacho se vira hacia mí y me agarra el pantalón y empieza a jalármelo. Querido hermano y amigo que me escucha, usted sabe las palabras que me estaba diciendo, no me está diciendo me duele, ni me está diciendo estoy botando sangre, o mira me dieron tres disparos, usted sabe lo que me está diciendo, no me deje caer en ese hoyo, no me deje caer en ese hoyo. Tres años después en un culto en la iglesia, me encuentro un muchacho que me toca y me dice, ¿te recuerdas de mí? Claro, eh, son tanta, son tantos pacientes que nosotros atendemos que, que no, no, eh, ay, yo, yo más asusté, me eché atrás y, y le digo, eh, no, yo soy el muchacho de los tres disparos que tú me hiciste plan de salvación. Desde el momento que yo eh, te acepté, acepté a Cristo, yo estoy perseverando, tres años, hermano, desde ese momento... Dios lo salvó Lo sacó del hospital Y está perseverando Lo vi con su biblito Tiene un gozo Tiene más gozo que, que, que Dios mío Que un montón de gente Dentro de la, de la casa de Dios Porque son gente agradecida pues son gente Que, que de verdad este, eh, el, Al ver esa misericordia De lo que hizo Nuestro señor en madero Y yo no les he hecho la culpa Porque son gente Que nunca Desde pequeños Le instruyeron en la palabra. ¿Y tú estás por porque yo no le he hecho la culpa? Porque a mí tampoco me habían instruido sobre este camino. Si lo hubiera sabido, estuviera como él, como como como Gamaliel. Que la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuese viejo, no se va a apartar. Aleluya. No lo culpo. Ni culpo un montón de amigos que posiblemente me están escuchando. Pero hoy es la noche. Llámano escríbenos por el chat de comollamadefuegotuvida.org 2460218 2460218 por el mensaje de texto, queremos orar por ti queremos hacer ese plan de salvación lo menos que quiere la Trinidad, el Señor Padre el Señor Hijo y el Señor Espíritu Santo querido amigo es que tú caiga en ese lugar de tormento oye, y créeme que tú caes en ese lugar de tormento, esa es la primera muerte porque la segunda es peor Prontamente viene para acá eh, Viene un muchacho Que Dios Lo llevó ahí abajo Y lo subió también al cielo Porque le mostró las dos cosas Y ese muchacho el testimonio es tan, eh, En parte es tan gracioso Porque mientras que en la iglesia Se daba culto Canaima, ¿Sabes lo que él hacía al lado de los chinos? Asaltando O sea que él asaltando y escuchando Entonces, y, y, y mira como es Dios Que lo lleva a la iglesia Y, y hasta diácono es Sí, dios dios dios es tremendo aleluya si ustedes ven mi, eh, eh, mi, mi amigo no te estoy diciendo que, que vas al infierno no te estoy no no no no no no no no no no estoy en ese tipo de plan estoy tranquilo no estoy gritando porque el señor me dijo vas a comenzar de, ese, de esa manera aleluya y así es como lo estamos haciendo aleluya eh, lo que voy a llevar Eh, después que tú abandones el cuerpo la, la muerte lo vamos a empezar desde lo básico desde el génesis de dónde surgió esa primera vez que la palabra muerte desde génesis y posiblemente no me dé el programa cogeremos otro programa y, perdón y eh, cogeremos otro programa y seguiremos hablando del estudio aleluya de esta exposición aleluya Dios es bueno Dios es maravilloso mi alma te adora a Dios y un montón de otros ejemplos que nos dan en la Biblia sobre cuando tú abandonas el cuerpo vamos a irnos a esa iglesia vamos a irnos a, a, a, a, a, a los evangelios vamos a irnos a Génesis vamos a irnos a Apocalipsis todos hablan de lo mismo después de que tú abandonas el cuerpo y Dios Es el que decide Inclusive La palabra dice Que no tema A lo que El hombre te puede hacer Más bien temes al que puede echar Tu alma Y tu cuerpo En el infierno Donde el gusano No muere Y las llamas No se apagan Aleluya Y Cristo vino A eso mismo A evitar El eso, aleluya él quiere que tú venga a, a a sus caminos, aleluya él quiere, aleluya, eh, salvarte, cambiar tu vida completamente cuánta gente yo no oigo, aleluya, que hablan malísimo del Señor, aleluya cuánta gente yo no veo que se quejan y dice yo, como si yo soy mi, mi propio Dios eh, pero no piensan más allá son eh, esas tipo de personalidaditos que son personas que tienen condiciones que están vacías. Aleluya. Que su espíritu grita. Aleluya. Eh, eh, por un por, eh, por una por, por algo que que los llene, aleluya. Y el Señor está ahí presto a, a, a salvarlo, a, a a hacerle frente, pero no dejan. Se dan llevar por su pero entonces no piensan después el después porque nos estamos yendo a después no ahora aleluya 2460218 2460218 escríbenos por el chat aleluya queremos orar por ti estamos haciendo un llamado aleluya su tan ama no le haga caso al diablo aleluya no te de lo que te diga la mente porque él es un mentiroso el diablo es un charlatán padre de mentira por eso lo votaron aleluya porque se quiso rebelar contra Dios y aquí está y lo voy a demostrar también aleluya en Génesis en el capítulo 3 en Génesis en el capítulo 3 aleluya en el capítulo 3 en el versículo 3 y 5, y aquí es como vamos a comenzar, y dice, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, eso fue la serpiente diciéndole a Eva, ni lo tocaréis para que no muráis, eso diciéndole la Eva a la serpiente, cuando la serpiente le dijo que comiera. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero miren el 5, el 4, lo que lo que le dice, porque es un mentiroso, padre de mentira es un charlatán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer No moriréis La Biblia nos habla De las constantes misericordias Que Dios ha tenido con la humanidad Y hasta con su pueblo También vemos cuando Dios eh, Nos bendijo enviando a su hijo Cuando Dios este, Enviando a, a, a su hijo nos, nos bendijo Para redimirnos Y para que estemos siempre En su bendita presencia Gracias a la sangre de su Hijo Jesucristo Mi alma te adora, Dios Yesenia nos llama por oración, aleluya Para que Dios le quite el, alma, el, el, el el asma, aleluya Vamos a echar fuera en el nombre de Jesús Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra, aleluya Él llevó toda maldición en la cruz del Calvario Y ese diablo se va en el nombre de Jesús Aida Arroyo, eh, Aida nos pide oración Eh, nos pido oración. José Oración por liberación del cigarrillo y el alcohol. Dios te bendiga, José. Yo sé que estás conectado. Dios te está llamando, muchachos. Tú sabes cómo la única forma que tú vas a romper este vicio de alcohol y de cigarrillo. Vinien, viniendo a los pies de Jesucristo. Porque lo podemos echar fuera. Pero si tú no le das tu corazón a Cristo... Y Cristo te cubre con la armadura y con su sangre. El espíritu inmundo vuelve y viene con peor eh, con peor ejército. Y entonces el postel de estrado va a ser peor. Así que escucha lo que Dios tiene en esta noche, José. Y vamos a orar, aleluya. Y eso se va en el nombre de Jesús. Claro que sí. Echamos fuera porque Él vino a libertar, aleluya. Y vino a romper toda atadura. Mi alma te adora, Dios. Y vino a la tierra en forma de hombre para salvarnos de una vida que estaba asegurada para muerte eterna, por culpa del pecado. Mi alma te adora Dios. O sea, el Padre da su mayor, su mayor tesoro, su Hijo, para que viniera, aleluya, en forma de siervo, aleluya y fuera eh, crucificado en un madero para poder ahora mismo yo estar aquí, usted escucharnos allá, los hermanos eh, que nos están sintonizando acá, Canaima este el otro lado. Gracias a ese que murió en el madero y es el mismo José que murió en el madero por ti. No crea la patraña del enemigo que te mete en la mente, porque él es experto en esa parte. Él es experto en la mente. Aleluya. Dios es el creador de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de ella. También Dios creó al hombre y le dio aliento de vida. Aleluya. En Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27... Tengo la versión Reina Valera de, del 1960, que dice, Entonces Dios eh, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. En la Biblia Dios, Dios habla hoy. Conseguimos uno que dice, entonces Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes y sobre todo lo que se arrastra en el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y varón y hembra los creó. Dios luego de crear al hombre los bendió. Es aquí que partimos aquí en el estudio de muchos que han eludido y aunque siempre se nos habla de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, de los favores y misericordia de Dios para con nosotros, aleluya, para los seres vivientes, aleluya. Muchos nos tocan el tema por temor o posiblemente por desconocimiento. Yo he leído bastantes libros de personas con este que hablan de estos mismos pasajes y Dios los lleva A, a diferentes eh, etapas y diferentes tipos de experiencias aleluya hubo hubo uno que también llevamos al área de de sala de la sala municipal de, de acá del municipio el hombre llegó con el dolor de pecho en la ambulancia se supone que es que Dios sabe cuándo va a hacer las cosas porque su pensamiento eh, eso es tremendo aleluya y alma te adora Dios bendito sea tu nombre el, la persona la pusimos en la camilla ya yo le había presentado el plan de salvación me dijo ah, déjame quieto tú no me hables de eso déjame eh, está bien ¿verdad? está bien ¿no? porque fue que yo lo sentía cuando lo deje en la camilla estoy presentando solo al médico la situación por la que él estaba pasando cuando nos miramos hablan, tiran una clave la clave fue que la persona se arrestó dejó su corazón de latir y dejó de respirar cuando va toda la facultad médica le cae encima pero yo este le, observé algo que me llamó mucho la atención sus manos querido amigo que me escucha eh Y hermanos que me están escuchando Sus manos agarraba los barandales eh, Era tan fuerte Como agarró el barandal Como si algo lo hubiera jalado Porque la expresión era de asombro Porque quedó con los ojos y la boca Agarrado del barandal Y hubo que quebrarle los dedos Para poder sacarlo de ahí Aleluya, ¿qué pasó? Ahí de lo dejo a, a, a su mente Aleluya A su imaginación, aleluya Eso es lo que quiere evitar Cristo, aleluya Por eso yo te digo que esta noche, aleluya, esta es la hora. Ven a los pies de Cristo. Ven a los pies del Señor. este te está esperando, aleluya. Ahora, pero te has preguntado, yo le hago una pregunta en, en esta noche, mi querido hermano que me escuchan y amigos que me escuchan, aleluya. Te has preguntado qué pasaría cuando abandonemos este cuerpo. Tú te lo has preguntado en el momento... Posiblemente que tú te acuestes a dormir, aleluya, ya tú no te despiertes, aleluya, salga del cuerpo, aleluya, o simplemente un accidente porque pasa, aleluya, o simplemente, aleluya, este puedes estar caminando como ha pasado y te desplome y sale el espíritu, mi alma te adora a Dios, te has preguntado eso. 2460218 Aleluya Mensaje de texto Escríbenos por el chat Queremos orar por ti Aleluya Ya tenemos estas peticiones aquí Que vamos a orar Aleluya Para que Dios Aleluya Sane Y liberte Mi alma te adora a Dios Y si no tienes a Cristo Esta es la noche Esta es la noche Y yo siento la unción de Dios Aleluya Y Dios te va Te va a salvar Y va a escribir tu nombre Aleluya Ahora Ahora Vamos a esta parte de la enseñanza del libro de Génesis. Imagen y semejanza. Lo interesante de esta parte es que hay un parecer en él, hacer con Dios, pero no ser como Dios. Nos parecemos, hermano, en el obrar, en el obrar, no en el ser. Porque nosotros, porque nosotros este somos carne, aleluya y cuando y nosotros el libro de romano nos dice que fuimos de, de, de, por los pecados fuimos destituidos de la gloria de Dios o sea que no nos parecemos en el obrar a Dios pero no somos Dios que es lo que mucha gente a veces eh, piensa que son dioses y que piensan que nunca van a morir que son inmortales y que son inmortales Y el diablo les pone esa semilla de que se creen que son como Dios. Pero no, porque Dios es divino. Nosotros no lo somos. Eso fue precisamente el pecado que lleva al hombre a la caída. Aleluya. Porque la serpiente le dijo a, a, a, a ella que coma del fruto. Lo que pasa es, de, se lo voy a palafrasear. Aleluya, lo que pasa es que si el eh, Dios te está escondiendo el poder que va a haber detrás del fruto cuando lo coma, porque Él no quiere que tú seas igual que Él, Aleluya, y eso es lo que pasa, Aleluya, ahí fue lo que causó la caída de la humanidad, y es lo que actualmente el enemigo le ha puesto a muchas personas, a muchas almas, Aleluya, de que son como dioses que no van a morir algunos inclusive están que dicen eh, si muero no, no me importa jóvenes jóvenes que no llega aleluya no llegan ni a los ni a los 17 años que para morir ellos eso es como un orgullo no aleluya eso no eran los planes de Dios para con nosotros aleluya eso no fue el propósito por la cual Dios nos creó Según aquí en el libro de Génesis y los propósitos. Y según por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, no, eso no eran los planes de Dios. Pero Dios sabía todo lo que iba a pasar. Mi alma te adora a Dios. En Génesis 3, 4 y 5 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, y lo habíamos leído al principio, en el contexto de al comenzar el estudio. No moriréis, sino Dios, eh, si no sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un, tan sano, tan puro, que el hombre no se había dado cuenta ni que estaba desnudo en el vuelto de Edén. Cuando pasó esto, entonces, ustedes leen a los siguientes párrafos si tiene su Biblia allá en su casa. vio lo que pasó, eh, lo que sucedió. Ahora, es curioso que el diablo, que lo reprenda, utilizó la misma estrategia que a él le costó en su caída. Pero pero pero ¿por qué? ¿Cómo va a hacer eso? Les voy a decir. En Isaías capítulo 14, versículo Eh, capítulo 14 versículo 13 y 14 y estamos y lo estamos yendo por la palabra por la palabra porque dios es fiel dios es fiel y verdadero mi amado hermano mi amigo dios es fiel mire lo que dijo el enemigo en su propia mente y en su corazón allá arriba tú que decías en tu corazón subiré a, al cielo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 para tratar ni que de destituir al Todopoderoso. Vamos a retroceder nuevamente en el contexto de Génesis, cuando vemos eh, al diablo que provoca el desastre de la humanidad, diciéndole al ser humano que si come del fruto, serán como Dios. Esa es la desgracia, pero ¿de dónde se le ocurrió esto?, esta filosofía al enemigo de las almas, mi amado hermano, mi amigo que me escucha, pues de su propia derrota, y como él está derrotado, él quiere verte en la condición como tú estás, analízate, mírate a ver, y pregúntate, ¿así es como yo quiero estar? Esta es la condición que me, que me dejó Dios, porque la cosa es esta, mi hermano, que Dios nos dio libre al verdrillo y como decimos en la calle usted hace lo que deja la gana porque Dios le dio libre al verdrillo pero entonces lo curioso y lo gracioso es que entonces cuando vienen sus desgracias y sus vicisitudes Dios tiene la culpa cuando aquí dice que no que es el enemigo de las almas quien tiene la culpa de todo y entonces como él fue derrotado humillado y echado fuera pues él quiere Como decimos en la calle Llevárselo enredado a usted también Pero ¿Cómo yo voy a evitar eso Ginés? Sencillo Venga Cristo Venga Cristo Aleluya Esta es la noche Aleluya 2460218 O por el chas Aleluya Escríbenos Aleluya Y vamos a orar por ti Y hacemos el plan de salvación Aleluya Y pasas de muerte a vida Aleluya Y dejas a Berseú En su propia desgracia Mi alma te alaba Dios Porque lo de él viene Al enemigo de las almas le costó la caída Al ambicionar Querer ser como Dios Y no solo derrocar a Dios En eh, este, en un eh, eh, rebelarse contra Dios Sino también ser Dios Y que lo adoraran como Dios por eso que en el apocalipsis cuando el hermano galín de lo traiga en la estatua cuando todo el mundo tienen que adorar la estatua porque eso es lo que él quiere que lo adoren o si nos vamos acá cuando Cristo estuvo los 40 días y 40 noches ayunando el diablo quería que se postrara para que lo adorara por materialismo eso es lo que sucede jóvenes, aleluya se postran aleluya ante imágenes van ante, eh, procuran espíritus que no son de Dios por materialismo y Dios esperando por ustedes aleluya mi alma te adora a Dios mi alma te adora a Dios pero entonces entonces el ser creado a imagen y semejanza tendría que ver con no ser Dios pero tener el mismo sentir es el mismo deseo como Dios actúa pues vamos a ver, aleluya qué quiere decir que Dios nos creó a su imagen y semejanza hay cuatro puntos en el libro hebreo, aleluya que estuvimos verificando y lo vamos a hablar, aleluya Y vamos a hablarle de estos cuatro puntos de la imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Maribel, por oración, aleluya. Por fortaleza, claro que sí, aleluya. No te desconectes, Maribel, que vamos a orar ya mismito, aleluya. Y cree que Dios, aleluya, te va a tocar, aleluya. Y claro que sí. Dios es bueno y Dios es fiel. Dios no se ha olvidado de ti. Y no crea a nivel yo, yo soy igual. Yo también pido buscar más de él y que me dé más de él. y Eso es cosa, cosa tremenda. Estoy contigo ahí. Y vamos ahora a la aleluya. Eh, nos quedamos, eh, mis amados amigos y hermanos. Eh, Dios nos creó imágenes y semeancias y hay cuatro puntos en en el libro hebreo ahora la primera si tienen lápiz y papel lo pueden copiar eh, la, el primer punto texelen un poco y me cae la quija texelen significa forma espiritual no física en el hebreo se dice texelen a la forma espiritual no a la forma física Usted se preguntará, ¿por qué eh, estar llevando todo esto? Porque a donde quiero, es donde el Espíritu Santo y eh, quiere eh, llevarlos, que básicamente, según yo, fui analizando y estudiando el, el tema, eh, de lo básico a lo que vamos a ir. Aleluya. Tenemos aquí un mensaje de texto, aleluya, esto eh, me escribe mi mamá, bendición mami, te bendiga, nos está escuchando, aleluya, yo te bendiga mucho, aleluya, aquí estamos, aleluya, de Selen, forma espiritual, aleluya, no física, del MUT, este es el segundo punto, del MUT, semejanza espiritual. Somos igual en semejanza pero no espiritual Ahora vamos a ir al punto Donde el Espíritu Santo nos está llevando Tercerén De y del Muz Fue como Dios nos hizo En forma espiritual y semejanza espiritual Pero nada que ver con los otros dos puntos que vamos a tocar Que suelen confundir a veces en el hebreo Ahora, ¿por qué, tú nos estás, eh, ¿por qué el Señor nos está llevando? Y yo los estoy llevando por esas palabras hebreas. Porque la Biblia fue escrita en hebreo y arameo. Mi alma te adora a Dios. Toar. Apariencia física o exterior. Es un aspecto físico. Eso es en el hebreo el toar. Y tatnitz. El tatnitz. Ese es el cuarto punto, pero son dos puntos diferentes. Si usted está copiando, puede escribir dos puntos arriba adicionales. Deja un espacio y dos abajo. O sea, TOAR, apariencia física o exterior, o aspecto físico. Y need, configuración configuración material. Esto no es lo mismo que los primeros dos puntos que yo le di a mi hermano. Lo que no es en el aspecto físico externo y con y la configuración material. Entonces, ¿en qué somos semejante a Dios? Si los dos primeros puntos que somos nosotros no son los primeros do, dos puntos adicionales 3 y 4 de la parte inferior de lo que leímos últimamente. en lo espiritual, pero no en la apariencia física. O sea, no quiere decir que si yo le digo a ustedes que que Dios tiene dos orejas, nosotros también. O si el Señor tiene una nariz con dos fosas nasales, nosotros también, ¿por qué no? Está hablando de la imagen y semejanza espiritual. Eso es todo. Dios es espíritu una deidad todopoderoso aleluya en la imagen y semejanza es en lo espiritual mi alma te adora Dios ahora hay una pregunta aleluya que les voy a a, a estar llevando aleluya y dicen y ustedes la validan allá en sus en sus hogares o donde nos estén escuchando 2460218 mensaje de texto 2460218 para oración aleluya estamos aquí para orar aleluya eh, el, por el chat de como llama de fuego a tu vida punto o rg aleluya como llama de fuego a tu vida punto o rg también tenemos la página oficial del ministerio dios ha sido fiel por www. facebook slash Dios ha sido fiel y ahí eh, le pueden dar like ahí va a haber este estudio mensaje vídeo eh, anuncios eh, todo aleluya en esa eh, y si nos tienen en facebook no me buscan por lui inés eh, pueden buscar si me consiguen ahí mi está también la página dios ha sido fiel le dan like y recibirán bendición para su vida aleluya o sea vamos a validar estas preguntas voy a hacerle las preguntas a a Canaima y él me va a decir entonces yo les voy a contestar Canaima, mira tengo tres preguntas mira Dios piensa amén claro que sí Dios siente claro que sí Dios decide claro que sí el hombre también o sea, el hombre piensa siente y decide ahora vean las dos cosas y que les tengo que preguntar, ahora, eh, Canaima, Dios crea, amén, si, sí, Dios crea, de la nada, pero nosotros creamos, de la materia, ya fabricada, o sea, vamos a un ejemplo, eh, la silla, este, en madera, pues usted la crea, porque está la materia, está lo físico, Pero el Señor crea de la nada. O sea que si yo le digo a usted, eh, una silla, no veo nada, solamente aquí hay dos, cuatro sillas. Pero el Señor puede decir, silla, y todo esto aquí se va a llenar de silla. Porque Él crea de la nada, aleluya. Exacto. O sea, que nosotros creamos de la, mater, de la materia prima, de lo que Dios creó de la nada. Así hacemos así, ya nosotros creamos con materia. Dios crea de la nada. ¿Por lo menos creamos algo? Y para Dios todo eso es pues, perfecto, exacto. Entonces nosotros tenemos acá. Hay otro factor aquí. más ¿Dios es eterno? Claro que sí. El hombre también aquí es donde viene el punto... este... del estudio... y el hombre también... y porque ahí está ese punto... y lo vamos a resumir... a imagen y semejanza de Dios... ¿por qué? pensamos... sentimos... decidimos... creamos... y somos eternos... cinco... cosas puntuales... ahora... en la ciencia científico dicen que nosotros salimos de los animales la diferencia de los científicos que dice que nosotros somos animales racionales no reprenda el diablo y los animales son animales irracionables la diferencia el burro no piensa el gato no siente el mono no decide y el perro no es eterno entonces ellos se avasan en el en, en lo de la en el árbol ese de, el del reino animal que nosotros somos animales racionales y los, y los otros animales son irracionales podremos decir que el hombre es un animal compa, eh, para compararnos y solo asociarnos con el racionalismo de Dios o sea, están yéndose en todo en contra de lo que Dios eh, hizo porque nosotros fuimos creados imagen y semejanza, aleluya y aquí vamos a ver como Dios nos creó porque va a haber hasta ciencia vamos a, a, a estudiar aquí ideología también, aleluya yo lo, eh, nos, eh, este Dios nos llamó ser somos seres somos seres dotados de capacidades de conciencia algo que los animales no tienen no piensan no recuerdan, no razonan y esto es importante porque cuando les digo que Dios piensa piensa y el hombre también, si Dios planifica el hombre también planifica si Dios recuerda el hombre recuerda, claro claro que recuerda el hombre y Dios también recuerda O sea que, eh, eh, querido amigo que me escucha, son pamplinas del enemigo de las almas, aleluya. Dios se recuerda de ti. Tú a lo mejor dirás, no, Dios no se acuerda de mí. O, o, o dirá este no sé lo que me pasa, me, me siento débil, no creo, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué estas vicisitudes? ¿Por qué yo trato de salir del hoyo? Y el pie vuelve al hoyo Y caigo en el hoyo Y caigo en el hoyo Y no puedo salir de ahí Problema tras problema Y Dios no se acuerda Sí, Dios se acuerda de ti Lo que pasa es que tú no le has dado a Dios la oportunidad Aleluya De que Él demuestre Que Él está ahí para ti 2460218 Escríbenos también por el chat Aleluya Dios te está llamando Esta es la hora que acepte a Cristo, aleluya Reconcíliate también por el Señor si estás alejado o alejada Mi querido amigo, mi querido hermano, aleluya Esa es la idea, aleluya, de este programa Que Dios rescate las vidas, aleluya Mira que nosotros atamos a esas 23 personas el sábado, aleluya Atamos a esos dos reconciliados, aleluya Y esa es la idea, aleluya Que pasen de muerte a vida Dios también reflexiona. ¿Dios puede sentir amor? Claro que sí. ¿Siente amor por usted? como siente amor por nosotros, por su pueblo? Aleluya. Claro que sí. ¿Dios siente odio? Claro que siente odio por el pecado. Dios no lo odia a usted. Dios odia al pecado, mi querido amigo. No se deje llevar por esa pamplina de que Dios lo está eh, lo, lo odia a usted y lo desprecia y no quiere saber de usted. Eso es mentira. Bastante gente he escuchado yo, aleluya, que que este dice, "No, yo mejor me quedo ateo. Eh, yo mejor me quedo ateo y a mí no me importa saberle de Dios." Sí te importa saberle de Dios porque al momento que te pincha el leo, lo primero que dice, hay Dios." O sea, el, el, este el Señor, aleluya, odia el pecado. Al pecador no Por eso es que yo eh, sigo haciendo este llamado, aleluya. No sé a quién Dios le está hablando, aleluya. O a quiénes Dios le está hablando. Pero esta es la noche. No esperes, aleluya. Porque esto es antes que se te cierre la puerta. Se te cierra la puerta, aleluya. Dios decide cuando quiere destruir una ciudad. Pero lo mismo. Dios decide cómo bendecir a todo un pueblo y Dios te quiere bendecir mi querido amigo acepta Jesucristo aleluya reconcíliate con el Señor mira antes que nos vayamos porque ya la trompeta está a punto de sonar aleluya Dios está dando eh, las últimas voces de alerta aleluya las últimas voces que Dios viene aleluya va a levantar su pueblo aleluya y entonces que no vaya a ser que a levantarnos a la iglesia y entonces tú entras en conciencia voy a aceptar a Cristo porque va a ser de más tarde es para que vean que hay una imagen y semeanza de Dios en nosotros no con el físico sino con lo espiritual interno ahora, en qué parte del hombre, qué parte del hombre es eterno el espiritual o en lo físico partamos desde el principio Dios, que todo lo sabe, sabía que el hombre iba a pecar. Eh, yo me puse a, a meditar en esa parte, en esa palabra, y me llamó mucho la atención porque él hizo todos los árboles con todos los frutos, pero el árbol de la ciencia le dijo, no coman de ese árbol. Dios, acuérdense que la Eh, la mentalidad de Dios es más alta que, nuestro, que nuestra mente y nuestros pensamientos pero vamos al punto en donde Dios no nos creó para que el hombre llegara a la tumba ahí es que llegamos el hombre fue creado para no llegar a la tumba fue por medio la muerte entra cuando el hombre peca cuando el hombre peca en el principio ...como hablamos en el contexto... ...del principio del programa... ...de Génesis... ...entonces la muerte... ...entra por ese lugar... ...vamos a la Biblia... ...veamos cómo era el hombre... ...cuando fue creado por Dios... ...era un muñeco... ...y creado... ...de donde... ...de la tierra... ...no... ...es un concepto también... ...que tienen erróneo... ...el hombre no fue... que cre ...creado de la tierra... ...esa es una de las mentiras... ...el hombre no fue hecho de la tierra... Fue creado del polvo de la tierra. Es muy diferente y lo explicamos, lo vamos a explicar ahora más adelante. En Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y en esa parte nos dice de la tierra sino del polvo de la tierra según el dato científico eh, la clave de esto y que los científicos también no crean los científicos también usan la biblia para eh, los estudios y las investigaciones científicas dice que el ser humano tres por, tres cuartas parte es agua líquido sangre y las tres y la otra tres partes del cuerpo sólidos huesos tendones eh, carne órganos el planeta no se debería llamar al planeta tierra porque mire qué curioso es esto porque dicen que la tierra tres cuartas partes de la tierra es agua y la biblia dice que la tierra proviene del agua y Y del agua subsiste, segunda de Pedro, 3, versículo 5. Dice, a la tierra viene, la tierra viene por el agua, y por el agua subsiste. Mi alma te adora a Dios. Mi alma te adora a Dios. O sea, son puntos que los estamos, el Espíritu Santo y, y, y este servidor los estamos llevando, guiando, desde lo básico, para entonces entrar a lo complejo porque si yo le empiezo a hablar cuando usted abandona el cuerpo y si usted no está en Cristo se va al infierno pues entonces eh, me van a llenar el teléfono y se forma un problema pues vamos desde lo básico en el 27 Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló ok el hombre no fue hecho de la tierra fue creado del polvo de la tierra que es muy diferente y lo explicamos En el 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nali, nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, este primer punto que vamos a tocar. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya nosotros habíamos dicho de las tres cuartas partes que el hombre es líquido, las otras tres partes eh, en lo físico que sería hueso tendones, eh, carne y órgano y etcétera. Y la parte de segunda de Pedro 3.5 Donde la tierra viene por el agua Y por el agua subsiste Si ustedes notan El eh, planeta tierra Tres cuartas partes Es agua Lo demás tierra Si usted sostiene Que el hombre fue creado este, ter, eh, Todavía por la tierra eh, No este, Hay un pequeño problema aquí Porque Dios recogió Con la yema de sus dedos El polvo Es decir De la superficie O sea Usted sabe lo que es el polvo Cuando usted le da así A, a la... A, al sofá que sube ese, esas partículas pequeñas ese es usted ese soy yo eso es mucho de lo que están aquí escuchando en esta noche somos polvo o sea que eh, tú puedes ser este el mejor deportista eh, tú puedes ser el mejor estudiante eh, tú puedes tener el mejor trabajo eh, tú puedes vivir en la mejor casa Tú puedes tener el mejor carro eh, Tú puedes tener eh, La billetera que no te tranca eh, Puedes este, Ir para aquí Ir para allá, moverte para donde quieras eh, Puedes ir Y pasearte entre la gente O creerte que está más arriba Que sobre todo el mundo Y déjame decirte que tú eres polvo suma Sumatá De la superficie Con la niema de sus dedos El señor nos empezó a mordear la nenita así subió. Me imagino así esa la malaria así subiendo ese esas partículas y ese polvo y así me mimito él haciendo ahí ahí al hombre ¿sí? con las dos manos, dos manos grandes. Que él tiene el señor así creando. En la superficie de la eh, eh, también los científicos han encontrado que en la superficie de la Tierra se han encontrado cuatro gases y 19 elementos químicos en la superficie no en la profundidad de, en la superficie es curioso porque el ser humano nosotros también tenemos cuatro gases y 19 elementos ¿sabía eso? <risa> o sea que igual que la de la, la, la misma partícula cuatro gases 19 elementos De ahí es donde sale la cal y todo eso se forma de ahí. Pues de ahí también Dios nos sacó y tenemos estos mismos minerales. Entonces la ciencia comprueba lo que la Biblia dice, que somos polvo. 2460218 para oración testéano. puede escribirlo en el chat como llama de fuego a tu vida.org. Como llama de En breve en minuto, aleluya. Vamos por las oraciones, lo tengo aquí en la mano, aleluya eh, Yesenia, Aida, José, Maribel, no se vayan, aleluya, que vamos ahora, aleluya 2, 4, 6, aquí viene Canaima con buenas nuevas, aleluya Javier, oración, aleluya Amén, amén por Alfonso que está en el hospital, amén vamos a orar en breve, aleluya evangelista Manuel, Dios te bendiga siervo de Dios altísimo por salud, amén, aleluya en breve minutito vamos a estar allá vamos vamos allá nos vamos a concertar aquí, vamos a orar aleluya mi alma te adora y la gloria va a ser para el Señor que el hombre no fue hecho de la tierra sino del polvo de la tierra como habíamos dicho ¿Qué es lo que hace los minerales y, y lo demás y eso es lo que dice la palabra que de polvo fuiste sacado y al polvo volverás eso fue una advertencia que dio dios cuando después de que te pecaron lógico porque no van a meter eh, no, no vamos a volver al polvo porque no te van a meter a una nevera cuando salgas del cuerpo Y tu cuerpo no lo van a poner en una nevera, ni lo van a dejar en tu casa, aleluya. No, vas de donde saliste, vas al polvo. Por eso es que te ven en los panteones, aleluya, cuando se le va a dar funeral a, a una persona, aleluya, no profundizan, hay una cierta cantidad, creo que son siete pies o seis pies, y quedas en la superficie porque te haces polvo, aleluya que esto espera ven a Cristo aleluya Él te está llamando aleluya en Génesis 2.7 dice y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente si ustedes ven en ningún momento el Espíritu Santo se ha movido de ese capítulo de Génesis 2 y 3 en la, nuestra base bíblica de, de esto que estamos llevando hoy es de Génesis 2 y 3 porque de ahí parte todo el núcleo de, del estudio. La diferencia entre el serum entre el serum humano y otras criaturas, otras criaturas que Dios nos forma con sus propias manos. ¿Acuerdas si ustedes notan con la creación cuando Dios dice sean las aves ahí salieron sean los grandes monstruos marinos y creó Dios los grandes monstruos marinos uh -huh. y todo lo que se arrastra por la tierra todo eso, aleluya, lo creo pero nosotros somos especiales tú eres especial, mi querido amigo aleluya, tú eres especial eh, hermano y hermana, somos especiales para Dios oye, eh, eh, eh, ese sentimiento del corazón de Dios, de amor por nosotros de, de crear de tomar esa molestia y, y crearnos eh, es que eh, eh, no tengo ni palabra porque Él, él es tan, tan bueno, aleluya Él tiene misericordia de nosotros, aleluya por eso yo he estado casi toda la hora llamando para que vengan a los pies de Cristo Dios transforma Dios cambia Dios rompe cadenas esta es la hora, aleluya la diferencia entre el ser este ser humano y la criaturas es que Dios nos forma de sus propias manos. Lo importante, el ser humano es moldeado por Dios, no Dios Dios sea. Y por la decisión de la acción que fue hecho. O sea, que no fue porque él nos dijo, sea el hombre eh, sea Adán o sea Eva, no. Él mismo tomó y él mismo lo hizo vamos a un ejemplo como hablamos con el ejemplo de la silla vamos a ponerla nuevamente dios indica eh, dios puede decirle a la boca que aparezcan sillas o sea sea la silla que aparecen pero qué pasa nosotros no tenemos esa potestad como lo hablamos en lo de la imagen y semejanza ahora si dios les dice que sean bancos aparecen porque eh, la capacidad creadora eh, él la puede hacer con solamente la orden de sus labios o sea que con la capacidad de Dios la orden de, de él solamente decir ¡se libre! la capacidad de Dios de romper cadena eso es impresionante oye, dímelo a mí que yo también este, eh, tomaba Yo bebía, yo, yo le echaba hasta, hasta el col a la comida. Aleluya. Mi alma te adora a Dios. Y con y en una oración y por la orden de los labios del Espíritu Santo, libre, aleluya. Aleluya. ¡Uhu! Aleluya. Y <risa> pero el hombre no tiene esa capacidad qué es lo que pasa aleluya pero aquí hay otro detalle pero Dios nos forma con sus propias manos y le da vida con la boca aquí intervienen dos partes creadoras y soplo de la nariz eh, dos partes creadoras de Dios el soplo de la nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente no dice este un animal racional la palabra ser humano el ser humano creado es ser no animal, o sea que no va a decir este sea el animal de Ginés o otras cosa no, y fue hombre un ser viviente un ser viviente eso son cosas científicas que yo bueno, no solamente los animales, yo he escuchado que dicen hasta del agua Que salimos ni que de unos... Eh, de unos caracoles... Y unas piedras preciosas... <risa> Aleluya... Ni que de ahí... Eh, también nosotros salimos... Cuáles son... Las limitaciones del ser humano... Porque el ser humano... No es un Dios... Y que puede hacer lo que le dé la gana... No... Eh... eh de que el hombre se crea omnipotente... No... Eh... En las este, con las cosas que Dios les ha dado no hay cosas que nosotros no podemos hacer y por eso que no somos no somos todopoderosos si hubiéramos sido todopoderosos Dios mío por eso les dije que somos igual en obra no en no este, somos igual en, en en obra pero no en ser como Él o sea nosotros no somos Dios nosotros tenemos en la semejanza y la imagen le dio es en el obrar. No es que somos dioses, Dios. El Señor mismo les da la potestad de ser poderosos, pero no todopoderosos. Esta es la diferencia que vemos en el Génesis 1:26. Dios nos hizo señorear sobre todo mientras estemos en una perfecta comunión con Dios. Lo que pasa que cuando se rompe ...por el pecado... ...ahora todo... Eh, ...ahora el mundo es quien nos señorea a nosotros... ...o sea que cuando... ...Dios nos da... Eh, ...la potestad... ...sobre todo animal... ...porque así lo dice... ...sobre todo animal... ...pero cuando sucede el pecado... ...la caída del hombre... ...entonces... ...el, el mundo... ...el pecado del mundo... ...es que se señorea de nosotros... ...por eso es que entonces usted tiene que venir a Cristo para que entonces ese ese mundo lo suelte ese pecado lo suelte es la manera aleluya en que entonces tú vas a pasar de muerte a vida y te evitas tres muertes que la vamos a hablar aquí si no nos da ahora en el próximo programa lo vamos a hablar la muerte espiritual la muerte física y la la segunda muerte, aleluya y es la la forma, aleluya en que Dios puede otra vez levantarte, aleluya y darle vida a ese espíritu porque mientras siga en esos delitos y pecados en esa mentalidad en, en, en, en, en eso de que este No sabes qué hacer, como la ola del mal viene y va. Voy o vengo. No, no lo piense no le dé cabida al enemigo. Acepta a Jesucristo. Esta es la hora, aleluya. Escríbenos por el chat, como llama de fuego, a tu vida punto org. O, me testea, 246-0218. Y vamos a orar, aleluya. En breve minutos estamos orando, mi alma te adora a Dios. Ah, este todo demuestra como Dios nos ama cuando sopla aliento hacia nosotros es que para la creación del ser humano y intervienen tres dones de Dios y ahí es donde lo vamos a dejar para el próximo programa, aleluya porque ahí entramos entonces de lleno esos tres dones de Dios es, interviene las manos de Dios esa poderosa mano de Dios, aleluya Amén, nos escribe Omaira Saludos, saludos, saludos Gracias por escuchar, aleluya, el programa Pide oración por familia, claro que sí Y te estamos manteniendo en oración por la petición Y ten segura que yo espero Ese testimonio por aquí Porque se lo vamos a dar a los hermanos Para levantar la fe, aleluya Y a los amigos de que Dios es fiel, aleluya Claro que sí, en unos minutitos vamos a orar Por todas estas lindas peticiones, aleluya Y para que Dios obre milagros los dones de Dios la mano de Dios el corazón de Dios porque usted está en el corazón de Dios yo estuve en el corazón de Dios Gamaliel estuvo en el corazón de Dios Canaíma estuvo en el corazón de Dios su amada esposa estuvo en el corazón de Dios en el corazón de Dios o sea Dios tiene corazón mi amado hermano y el aliento de Dios con solamente un soplo con sus manos él nos creó en el aire hay un mito yo me imagino él enamorado de nosotros imagínese, imagínese usted esa mano creándolo usted él contento y feliz de que lo está creando usted él contento y feliz ahí estoy creando a Carlos estoy creando a José estoy creando a Omaira estoy creando a Maribel estoy creando a Javier eh, y él ahí ese corazón ahí latiéndole es que yo me imagino esa contentura del Señor aleluya y luego que lo creó Uh, aliento de vida y es un ser viviente y no y no nos creó junto con el universo aleluya como dicen algunos aquí es donde entra el problema para el próximo programa aleluya no se lo pierda porque entonces entramos que es la muerte ahora el tramo de lleno que es la muerte y porque tenemos que envejecer tenemos que morir y por qué hasta enfermarnos, aleluya, para el próximo programa, aleluya, no se lo pierda, aleluya, que es la muerte, porque es un tema tan profundo, eh, que nos va a llevar varios, porque después de ahí, que le hablemos al pueblo y a los amigos, sobre qué es la muerte, cuando usted sale del cuerpo, el viaje no termina ahí, vamos a ver qué es el infierno, y vamos a ver, es el cielo, aleluya, que cuando usted sale del cuerpo cuando usted sale de de amén. Pues Blanca nos pide oración eh, por Salvador, claro que sí, en unos minutitos vamos a orar por todas estas peticiones, aleluya. Este, como le iba diciendo, el por qué nos enfermamos, por qué la, qué es lo que acarrea la muerte? O sea, que la muerte no termina como, vamos a decir también, un, una secta religiosa, aleluya, que dice que usted se muere, va a la tumba y se acabó todo, así que disfruta la vida y haz lo que tú quieras. No, eso no es así. Apenas cuando usted abandona su cuerpo, esto comienza. Mi alma te adora a Dios, porque esa otra persona dicen que el infierno está en la tierra. Negativo, lo vamos a demostrar aquí en el próximo programa, que no, que eso no es así, aleluya. Hay vida... Cuando usted viene a Cristo. Y tengo que decir la verdad, y hay muerte cuando usted no viene a Cristo. El Señor lo dijo, si me confesas a mí, yo te confeso delante de mi Padre y de sus santos ángeles, tu nombre será escrito en el libro de la vida. También dice en el Apocalipsis este te daré una piedrecita, estarás en el templo, estarás en las mesas del Señor, en la boda del Señor. Aleluya. 2460218 Escribe en el chat Aleluya Dios ha sido fiel punto .org Aleluya Perdóname este Como llama de fuego a tu vida punto .org O por el, eh, la página oficial Aleluya Dios ha sido fiel Mi alma te adora Dios Este para el próximo programa Y lo marcamos Aleluya Y Dios es bueno Aleluya Cráeme Yo estuve orando bastante por este tema porque yo dije Señor Dios mío este salva las vidas aleluya porque esto es cierto y muchos más ejemplos y testimonios que les voy a traer porque yo sí los he visto y los he visto gritar y y hay muchos relatos aleluya bueno nos llamó Yesenia Ortiz aleluya Yesenia este por asma eh, Aida nos llamó por oración eh, José aleluya Dios te va a libertar. Eh, Maribel. Por fortaleza, aleluya. Créelo, aleluya, Maribel, por fe, aleluya. Eh, el evangelista Manuel, por salud, aleluya, y Javier. Este por el Porfonso, aleluya, que está hospitalizado. Y Blanca por este por oración, por Salvador, aleluya. Que también, aleluya poner aquí. todavía estás a tiempo, mientras oramos puedes seguir escribiendo aleluya, este los que no han aceptado a Cristo, aleluya esta es la noche, esta es la oportunidad, aleluya y ya tú verás, aleluya, lo que te estoy diciendo, vas a pasar de muerte a vida y la diferencia se va a notar, aleluya, y todo lo que te ata se tiene que ir en el nombre de Jesús, mi alma te adora Dios Dios de poder Dios de infinita y de misericordia, aleluya. Me concerto aquí con, con mis hermanos, aleluya, y con Gamaliel, aleluya. En esta hora, mira estas peticiones, Padre Santo. Mira Blanca, Padre, aleluya, que nos pide por Salvador, Señor, aleluya. En esta hora, yo te pido que tú metas tu mano, Sanadora, Padre Santo. Por tu llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra Dios. Señor, glorifícate ahí en el hospital Padre Santo. Glorifícate de una manera especial, Señor, aleluya. Mira esa niña, padre, que tiene asma, padre. Reprendemos, aleluya, el asma. Lo echamos fuera, padre, en el nombre de Jesús. Por tu yaga nosotros fuimos curados. ¡Chafa fuera, padre, aleluya, el asma, Padre Santo, aleluya! Oh, Señor, aleluya, que quede libre, padre, que pueda, Señor, aleluya, respirar, aleluya, sana, padre, aleluya, en el nombre de Jesús. Glorifícate de una manera especial, Señor, aleluya Mira, Señor, aleluya este Aida, Señor, que pide oración, Padre gloríficate, Señor, bendícela de una manera especial, Padre Santo, aleluya mira José, Padre, que pide liberación, Padre, pero yo lo ato a ti Padre, para que su corazón se vuelva a ti, Padre Santo, pero en esta hora Padre, reprendemos tu obra del diablo, Señor, echamos fuera, Señor, aleluya el espíritu de cigarrillo de alcohol, lo echamos fuera, Padre los atamos, aleluya, con cadenas Señor, tu palabra dice que lo que sea atado en los cielos, aleluya Este, en la tierra se ha atado en los cielos, Padre Y los atamos y los echamos fuera, Padre Fuera Hombre en el nombre poderoso, de Jesús, Jesús, Señor, aleluya Mira a Maribel, Padre Dale fortaleza, dale una experiencia contigo, Señor, aleluya Métete ahí, Señor, aleluya Glorificate de una manera especial Igual con Javier, Padre Mira Alfonso, oh, Señor, levántalo, oh, Padre Levántalo, dios oh, métete en ese hospital, oh, Espíritu oh, Santo Mira a Manuel, mira a mi hermano Manuel, Padre Oh, Señor Sánalo, Padre, para que él pueda llevar tu semilla, tu palabra, Dios. Dale una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Glorifícate de una manera especial, Señor. Yo lo declaro hecho porque es tu hijo, Padre, el Señor, y obrero tuyo, Señor. Mira a Mayra, Señor, mira sus peticiones, mira a su familia, te las presentamos, Dios. Glorifícate de una manera especial en todas estas peticiones. Sé que está hecho. Gracias, Señor, Gracias, en el nombre Padre. de Jesús. Amén, Gracias, amén. Señor. Dios les bendiga, hermano, Gracias, Dios le guarde. Gracias. su hermano y amigo Luis Ginés nos vemos el próximo miércoles si Cristo no ha venido aleluya Dios le bendiga Dios le guarde ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la iglesia cristiana carismática Campamento Celestial en la parada 26 la cual pastorea Edna y Oscar Suren para invitación puedes comunicarte con Al 787-246-0216.